Son las nueve con cincuenta y minutos. las 9 con 58 minutos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 pero una mañana de actividades que pueda resultar en beneficios en lo que usted está queriendo. Que Dios le ayude en sus proyectos, que Dios le ayude en estas eh, situaciones que usted ya tiene programado, que sea de acuerdo al beneficio también suyo y lógicamente de su prójimo. Que nadie salga dañado por usted, todo lo contrario sino que salga diciendo que una buena persona, que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que le agradezca. A eso eso es lo bueno en esta vida. Por eso que queremos andar con Dios a nuestro lado. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra boca y en todo nuestro todo nuestro ser, ah, las cosas cambian. Y cambian para bien Que Dios le bendiga entonces Y luego estaré leyendo para ustedes Un salmo como siempre lo hacemos El salmo 70 dice así Oh Dios Acude a librarme Apresúrate oh Dios A socorrerme Sean avergonzados Y confundidos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 Yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios Ayuda mía Y mi libertador eres tú Oh Jehová, no te detengas Amén Una pequeña reflexión Entonces del Salmo 70 Voy a tomar el último versículo Versículo 5 Pues este Salmo es corto En comparación a otros Dice yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios Oh sí, cuando la persona está afligido Recurre a tantas cosas ¿no cierto? Recurre a sus familiares más próximos Sus amigos más próximos Recurre a alguien que pueda Tener la capacidad o el poder de ayudarle Y cuando no encuentra eso en sus amigos, en sus familiares, sus conocidos, eh, muchas veces recurre a otras cosas más. Que algunas son buenas y otras son malas. No obstante, que la persona busque algo no es malo, sino que es bueno. Está utilizando... Eh, su inteligencia en cómo solucionar su dificultad, su problema, o su aflicción. Yo estoy afligido y menesteroso, dice el primer renglón del versículo 5. Afligido y menesteroso. ¿Qué es lo que es menesteroso? Menesteroso es el pobre. ¿ah? Es casi más que pobre, casi un pedigüeño. ¿ah? y cuando la persona está así y no tiene quien le ayude ay qué cosa terrible es hace poco estaba hablando algo respecto de esto con mis amigos que tengo aquí en la radio en, en el control no obstante la persona eh, cuando es menesteroso aunque sea un mendrugo de pan o algo pequeño debe de agradecerlo ...porque hay personas que quieren que se le den pero... ...más de lo que necesita... ...o más de lo que le podría durar... ...y se aprovechan de su condición... ...y algunos se hacen... ...pedigüeños para pedir sin trabajar, sin hacer nada... ...claro, es un trabajo para ellos también... ...hay un hombre aquí en Puente Alto... ...yo jamás le he dado una moneda... ...porque no siento... ...veo que una persona que tiene salud... ...relativamente joven su cuerpo es fuerte y está pidiendo no le he dado, no siento porque veo que esa persona podría tener un buen empleo un buen trabajo bueno, en, en el pedir no hay engaño dicen muchas personas, sin duda pero esa moneda que yo se la daría a él, la doy a otra persona que veo que está realmente necesitando pero cuando la persona está también esteroso hasta lo amargo le parece dulce ah qué bueno es cuando reciben un abrazo aunque estén con ropas raídas como acontece con las personas que, que vienen a la iglesia hay borrachitos y personas de otro tipo los, los que están a la puerta del templo lo dejan pasar lo atienden bien Pero cuando está afligido y menesteroso y no hay quien le pueda ayudar Ah, como es necesario pronto la ayuda Por eso que dice yo estoy afligido y menesteroso Apresúrate a mí, oh Dios Ayuda mía y mi libertador eres tú No te detengas Ah, estimados amigos oyentes Para eso no solamente hay que tener fe ...sino que mantener la esperanza... ...porque Dios siempre llega a tiempo... ...Dios nunca llega tarde... ...y Él lo hará... ...en todas las circunstancias de la vida... ...en la vida... ...material, humana... ...o en la vida espiritual... ...tanto en lo físico como... ...también en lo moral... ...en todas las áreas... Y en esta mañana el Salmo 70... Te lo regalo y te haga el bien que tú necesitas, estimado amigo oyente. Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, como he leído el Salmo 70, traje también un himno. Un himno precioso en el cual vamos a escuchar, me has dado tantas cosas, ¿eh? Estimados amigos oyentes Aprovecho un poquito este tiempo Para poner el CD Que este himno le sea A usted de inspiración espiritual Y aquí está cantando Me has dado tantas cosas Vengo a suplicarte Mi señor me dejes en tu amante pecho mi señor como el apóstol Juan me has dado Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterna en plenitud. En Los Ángeles Cuando es tu Señor Ante tu altar Profè, me pas, me has donat amor, me has donat força Si supos que yo sería un ingrato Si negara tu amor Quiero invitarte que levantes tus manos al cielo conmigo Y levanta tu voz y dile gracias Grande fuerte una voz en este lugar y dile Señor gracias Por todo lo que tú haces en mi vida, gracias Señor. A ti agradecimiento. Ahora cántelo conmigo. Ah, qué lindo libro que estamos cantando y va a terminar. Este tema musical en cuanto Yo hablo lo siguiente Y quiero que en esta mañana otra vez No es cierto como dije El día de ayer Dije que vamos a continuar con este tema de la oración Porque la oración no tiene fin Comienzo puede ser que tenga Digo puede ser porque La oración no tiene un marco de comienzo La oración puede ser dicha de acuerdo a la necesidad De acuerdo al lugar De acuerdo a la situación De acuerdo a lo espiritual No tiene marco la oración La oración El ruego, la plegaria hacia Dios Es lo más precioso Que el hombre y la mujer puede tener Lo más precioso Puede tener fe Y si no ora ¿Qué pasa? Su fe sin fruto Sin fruto Por eso si ora, tiene que orar con fe. Y si tiene fe, ore. Clame a Dios. Busque la presencia de Dios. Busque el favor de Dios. El favor de Dios. Dios no es malo. Dios es un Dios infinitamente bueno. Porque muchos presentan a Dios como un ogro grande, poderoso, castigador. Que le va a castigar. La Biblia dice lo contrario. Dios es amor. Así dice la palabra del Señor Y en esta mañana entonces Quiero volver a leerle En el lugar donde el Señor Jesús enseñó A orar Porque vinieron sus discípulos Y le dijeron enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos en Mateo, Voy a leer en Mateo capítulo 6 Pero en Lucas 11 Dice eso también Ahora dice que cuando ores No seas como los hipócritas ¿Qué es lo que una persona hipócrita? Saque la cuenta ah, Vea en su intelecto Que es lo que es hipócrita Es algo que está haciendo Y en realidad No es lo verídico No es lo verdadero No es lo real Es hipocresía Hasta imitando ser lo verdadero Bueno, cuando ores, no ores o no seas como los hipócritas. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque ellos aman el orar, dice, en pie en las sinagogas. Ahí lo estaba refiriendo directamente a cierto pueblo judío que tiene sinagogas, que se llama sinagoga y no se llama la iglesia. Pero son lugares de reunión y de adoración. Dice que cuando oren no sea como los hipócritas porque ellos oran. Ellos aman el orar en pie, oh, en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Pero por qué hacen eso? Para ser vistos, ah, para ser vistos de los demás que están diciendo no es cierto una oración con palabras rebuscadas, ah, en una semántica, pero que da envidia de cómo se dirige a las personas. No, Dios, Dios no va a ser eh, convencido por palabras, no, ni tampoco por un léxico tan rebuscado, no, Dios no va a ser eh, así convencido por eso. Ay, ah, menos que oren en pie y que hagan esa tremenda eh, parodia para poder ser oído y escuchado. La gente... Los va a escuchar y los va a, a, a alabar por eso, ¿no es cierto? Por eso que Jesús dice que de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es que la gente diga, ¡oh, qué oración más linda! ¿eh? <risa> Muchas veces me han dicho eso a mí, yo digo, bueno, para honra y gloria de Dios. Yo apenas soy un instrumento de Dios, nada más. Y que el Señor pone palabra en mi boca. Más tú cuando ores, dijo el Señor Jesús... Ah, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ah, qué cosa extraordinaria lo que el Señor Jesús enseña aquí. ¿Quién más sabe de al respecto de oración que Jesús? Nadie. Él es el Dios humanado el verbo que se hizo carne el dios de la gloria que tomó forma de siervo él sabe sí de lo que es la oración y cómo agradarle con la oración por eso que el salmo que he leído el salmo 70 en el último versículo el versículo 5 no es cierto apresúrate amigo dios porque estoy menesteroso y angustiado ay ¡Ah! Así es como debe orarse Si usted siente dolor en una pierna Bueno Incline ¿No es cierto? Su cerviz Su cabeza Y ore a Dios De lo que usted está sintiendo Y dígale Señor Reconozco su soberanía Reconozco su grande poder Y su grande amor Me duele mi pierna Señor quíteme los dolores Señor, porque usted es bueno y misericordioso, le pido que me quite los dolores a la pierna. Esa es la forma de orar, si usted le duele la pierna, si le duele el corazón, o más adentro del corazón, que le duele el alma. ¿Ah? ¿Cuántas personas dicen, no sé, tengo un dolor tan grande en mi pecho, en mi alma, por esta, por esta situación? Ay, qué cosa... Ando angustiado, desesperado Ando yo soy sollozando siempre Pídale al Señor entonces la paz Pídale a Dios entonces con sus palabras Dígale lo que le duele Lo que siente en su alma, en su espíritu Y el Señor va a responder Ah, sí Pero dice, pues vosotros oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Ayer me referí un poco sobre esto, o sea reconocer la soberanía y el todopoderoso ser a quien estamos dirigiendo nuestra oración, Padre nuestro que estás donde En todas partes, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente y omnisapiente, Él lo sabe todo, Él te va a entender vas a sentir un alivio en tu alma, en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es lo más altísimo que los ángeles alaban a Dios. Y aún los demonios tiemblan y tienen que obedecer a este nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre, está escrito en Hechos de los Apóstoles, en el libro, aquí en la Biblia De los hechos, lo que hicieron los apóstoles En el capítulo 4, versículo 12 Dice porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Ese nombre fue dado para nosotros Dado los hombres por el cual Podamos ser salvo Ah, ese es el nombre Que debemos de pronunciar El nombre del Señor Jesucristo En nuestra oración cuando oremos porque hoy día temo tengo el tema de la oración ¿ah? este este tan grande fruto que nos da resultados maravillosos ¿ah? la fe en la oración da frutos maravillosos da frutos de paz da frutos de milagros la oración ah si sí. cuando hay alguna persona enferma, doliente que va a la iglesia ¿cuántas personas han ido a la iglesia? con condolencias terribles mañana voy a ser operado y clama al Señor como hemos por esta misma radio emisora también no siento recibido testimonios de llamados telefónicos que nos han dicho gracias pastor por la oración porque mi esposa, mi hijo, mi familiar recibió la unción y hoy día se, hoy día se siente bien y está bien o salió bien de la operación, de esa operación tan difícil y peligrosa. Ah, estimados amigos oyentes, la oración no hay otra cosa más poderosa que eso. Por eso que siempre nosotros en la iglesia, los evangélicos, comúnmente comenzamos el culto de adoración a Dios orando y le pedimos Señor Jesucristo, Dios del cielo, Dios eterno, a usted dirigimos Señor nuestra oración para que bendiga este culto y los que estamos presentes y los que vamos los que van a llegar siempre oramos a Dios así ¿por qué? porque el poder de la oración ah, es un poder más grande que la bomba de hidrógeno más grande porque la oración no hace una explosión aquí en la tierra la oración traspasa los cielos Y llega hasta el mismo trono de la gracia de Dios sí Y nosotros al orar Entonces tenemos que orar como dice el Señor El Señor Jesús en este capítulo 6 de Mateo Mire lo que dice el versículo 10 Dice que oremos y diga venga tu reino Y hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Todo esto es adoración a Dios Después viene lo que nosotros necesitamos Versículo 11 dice El pan nuestro de cada día Danoslo hoy O sea, el pan de hoy De mañana, pasado mañana En el futuro, hoy Señor Porque la oración Sé que va a llegar a usted Señor Y va a responder Y usted va a velar Va a proveer Proveer de aquí en adelante todas las cosas la oración lo hace eso a través de la oración podemos encontrar testimonios poderosos aquí en la Biblia de hombres que oraron Mucho, muchos en la iglesia cantamos muchas iglesias que Elías, el profeta Elías oró para que Dios descend, hiciera descender fuego del cielo y lo hizo y descendió fuego del cielo Y quemó, el, y quemó el sacrificio Que estaba en el altar Y aún dice que lamió las piedras O sea, hasta se derritieron Un poco las piedras Por el fuego Que Elías oró Ah, estimados amigos oyentes Dios puede hacer descender del cielo La respuesta a su oración Cuando se pide con fe Y cuando Dios ve Que eso es, es verdadero Y que hace bien Porque no vamos a pedir Señor castiga al vecino Porque está tirando la basura para mi lado ¿Eh? No, no, no, no Usted diga Señor bendiga al vecino Con inteligencia, sabiduría Y paz en su corazón Para que no lo haga Y Dios bendice a su vecino y lo bendice a usted Ah estimados amigos oyentes Hay muchas cosas que hablar sobre la oración Por eso También le convido a nuestra iglesia si usted siente angustia si usted siente en su corazón un vacío que no puede ser llenado ni por alegrías de, de, de, de, de reuniones, de asado en casa de fiestas y de paseos o de viajes mire el señor puede hacer esa obra en su mente, en su corazón y usted puede si sí, disfrutar del gozo, de la paz, de la alegría que Dios le da, vaya a la iglesia allí hay hombres y mujeres de fe, que experimentan siempre la respuesta de Dios a través de la oración yo oro por mis hermanos oro por ellos, pido, ruego a Dios por ellos, por mis hermanos mis hermanas, y hay muchos que están orando en este momento pidiendo Señor ayude al pastor para que pueda hablar bien de su palabra ay, ah, yo siento que sí, que están orando por mí ah, lo siento no esto no es así nomás eh, que las buenas vibras como dice la gente no, esto es real esto es verdadero, esto es de fe la fe más poderosa que cualquier cosa que podamos tener ah, estimados amigos oyentes qué bueno es, lo he comido a nuestra iglesia sí, luego le estaré dando la dirección, luego de después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 Amado y buen Rey de los Cielos, Salvador Jesús Padre Eterno Celestial sí Señor, ¿quién somos nosotros para que su santo oído pueda escuchar nuestro clamor? Ayúdenos Señor a dirigirnos en la forma que le podamos agradar y así en su santa presencia lleguen nuestras oraciones, peticiones, ruegos y plegarias y sean respondidas de acuerdo a su grande poder y amor y misericordia si sí, mi señor le ruego por los oyentes que están dolientes y enfermos que su mano poderosa se extienda señores a través de mi fe y de la fe de ellos aumente nuestra fe para que pueda señor así señor seré oído y respondido de acuerdo a su grande bondad Le pido por los dolientes, enfermos, por los débiles, por los angustiados, por los solitarios, por los sufrientes. Oh, sí, Señor, para que usted en su grande poder les ayude y les bendiga. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y Amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes... ...la dirección de nuestro templo está... ...y es la siguiente... ...está ubicado el templo en la calle... ...José Victorino Lastarria... ...número 630... ...este fin de semana... ...a día, o día domingo... ...a las 4 de la tarde... ...las hermanas comienzan... ...las hermanas Dorca, un culto lindo... ...propio de las mujeres... ...pero hay muchos hombres que van porque está tan lindo... ¿no es cierto?... ...y lo vamos a acompañar también... ...después de las 6 de la tarde... El culto general, vaya Le vamos a recibir Sí, con gozo, con alegría ah, De que usted viene, hay un lugar reservado para usted Entonces, Calle José Victorino Astarria 630 Segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda Y este pastor, el reverendo Moisés Salvear Se despide Esperando que nuevamente El Señor nos reúna en este programa Manantial de Fe De la Iglesia Apostólica Unicista de Chile Que Dios le bendiga, tengo un lindo y maravilloso día y fin de semana y aquel